Esto es The Rewind Show, Rewind Show, r d r u m a n d b a s e c l The original, original, original, original, original, original. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la catorceava edición de The Rewind Show. Estamos acá en w w w d r u m a n d b a s e c l q u e les habla? Es día y Diego. Y comenzamos con un anuncio importante porque este viernes primero de octubre,、eh, Rewind se mueve a la e x f á b r i c a Y vamos a tener la presencia de Isaac Maya directamente desde México.、Uh, un show bastante interesante, va a estar Emerson desde Venezuela, quien les habla d i e g o Y comenzamos el mambo bastante tempranito, desde las 11 de la noche hasta las 12. Hay happy hour por si quieren llegar tempranito a hacer la predia con nosotros. Ya pasado el dato, comenzamos acá con mi invitado especial de esta noche, el señor Alex de d r u m o n d b a s e c l con el que preparamos un par de tunes. ¿Qué suena hoy esta noche? Viper Recording suena obviamente, c h o c k One, Dirty Phonics, lo mejor de Hospital Record, Danny Bird, Netsky, etcétera, etcétera. Va a haber hasta Dubs esta noche, así que comenzamos con este track de Danny Bird que se llama Ill Behavior, lo nuevo de Hospital Records acá en The Rewind Show. Records. Bueno, en la que viene entrando Sinbin, Furlaunch. Esto es de Viper Recordings, la compilación Summer Slammers. 14 temas más o menos cargados del mejor e l e c t r o d r u m a n d b a s s del año pasado. Si les gusta el e l e c t r o d r u m a n d b a s s chicos, adquieran ese CD, Summer Slammers de Viper Recordings. Esto es Furlaunch. Seguimos invitándolo s a la rewind e s t e viernes, primero de octubre, con Isaac Maya en la e x f á b r i c a Recuerden que nos movimos a la e x f á b r i c a va a estar increíble. El sonido en la e x f á b r i c a está demoledor. Los bajos como nunca antes en rewind, chicos. Bueno, esto que son ahora es un track de DJ Zink con Miss Dynamite, se llama Wild Out, remixado por DJ Mark and Spy. La original es Crack House. Esta es Drum and Bass. Enjoy, porque eso t es The Rewind Show. Don't miss it. Why? Prepárense que empieza a bajar el tempo pronto. Empieza a entrar el crack house de DJ Sync con Miss Dynamite. Lo nuevo del crack house.、Eh, la nueva apuesta de DJ Sync que se pasó del Drummond Bass a h a c e r House. Drummond Bass o con bajos poderosos. Sync con Miss Dynamite. Y el show de DJ Sync. Please don't try. Single balls will pay straight through your heart. How、oh, you never see you're not ready. London s e e t h e sound so deadly. See if they never k n e w the things we do. But we just n o t ready to rock we drop the box and r o p the b o h t s d we down them. If I'm、well、unwild, walk along with bugger wild.、Well、if I bet wild,、well no well、I'm、well right we'll well、on get me, a bed, ball gets e t wild. If I'm unwild, right, o r not forced s t o to f i see well o u t Entrando uno de mis tracks favoritos del 2010. Este track se llama Bad Red, es de Culture Shock. Salió por Rhyme Recordings este año y, ojo, lo t o c ó Sub Focus el año pasado. En el Essential Mix de la BBC Radio 1, por ahí por mayo lo estrenó y recién este año salió. Rhyme Show. one Un par de tracks de Viper Recordings. Este track se llama Abort. Este es lo nuevo de Delta Heavy, unos muchachos que partieron hace poco en realidad. Y lo tocó nuestro amigo DJ Roots en la rueda pasada, en la, la pasada. fábrica, que estuvo excelente. Los que fueron lo pasaron muy bien, los que no fueron se la perdieron. Y tiene n la oportunidad de reunirse este viernes, primero de octubre. Esto se llama Abort Viper Recordings Delta Heavy. Se viene heavy. It's the r e w i n d Show. a m o s a r i t a cotizados en el mundo del Drum and Bass, DJ Fresh, sin duda es uno de los más cotizados. Acaba de sacar su nuevo disco、eh, Kryptonite por su sello Break Dead Chaos, que incluye temazos como h y p e r c a n e y este Factory, que solamente lo puedes obtener si compras el disco online Factory Break Dead Chaos por DJ Fresh acá en The Rewind Show. Acá en Rewind tenemos muy buena onda con Rusia. Ya hicimos un especial de d r a m o n b a s s r u s o Y bueno, dos de nuestros artistas favoritos rusos se hacen presentes acá en Rewind. Son Implex y ENA con su tema Crutch. Esto es That Plate y viene sonando recién salido del horno. Exclusive Business acá en The Rewind Show. It's The Rewind Show, baby. Que le gusta Dirty Phonics. Acá, por supuesto, e l que le gusta Shock One. A mí me gusta Shock One. Bueno, nos pusimos de acuerdo porque este track es Polygon de Shock One remixado por Dirty Phonics. Un track increíble que seguramente va a sonar en la próxima rewind y que sonó en la rewind pasada. Y otra vez Viper Recordings, ojo. Viper Recordings, llevándolas de 2010. Cada día más rápidos, cada día más rápidos y cada día más rápidos. Este track es de Metric. Este es Lightspeed a la velocidad de la luz. Viper Recording otra vez. Viper Recording sacando tracks a la velocidad de la luz. Acá en The Rewind Show. Ahí en UK que hoy en día la están rompiendo, están en todos los grandes festivales, acaparan las audiencias. Cuando tocan en una pista de un festival, las otras se vacían. Es el puror del momento. Se llaman Chase and Status y acaban de lanzar hace muy poquito su sello MTA, por que han lanzado y han firmado artistas como Nero y ellos mismos, claro. Este caso se llama Let You Go, es lo nuevo de Chase and Status, remixado por Brooks Brothers. イエスタ・エス・デ・リュウン・シ o ウ。 Cuando tres grandes del house se juntan: Sebastián Ingrosso, Axwell y Steve Angelo. Sacan esta obra de arte que está sonando, pero power en Ibiza. Esto es One de Swedish House Mafia. Este es el hit del verano en Ibiza, remixado por el niño pródigo de Hospital Records, Netsky. Netsky remixó este traxillo para que todos ustedes pongan las manos en el aire. Se pongan a aplaudir y pidan un poco más en la pista de baile. Come on, esta es la Ruben Show, o n l y big tracks. Es que muchos artistas están cambiándose de estilo. Algunos que sean drum and bass se pasan a hacer dubstep, otros que sean jump pop empiezan a hacer liquid. Como es el caso de Drifta, que saca este tema que se llama Sorry, junto a una niña bastante interesante que es Shona. Shona y Drifta, Sorry, and the Rewind Show. Me daba mala espina. ¿Será real? s í es real, este es de r a f f i s h Crew, remixado por cómics. Se llama Is This Real? Bueno, esta canción salió por Metalhead Recordings, no es tan nueva. Está hace un buen tiempo ahí en mi case dando vueltas, pero tenía ganas de tocarla hoy. Y bueno, les cuento como a modo de dato: r a f f i s h Crew está compuesto entre otros por el señor amo y maestro de Metalhead Recordings. El señor Goldie, que entre otras cosas ha sido uno de los villanos de James Bond. Ese corte, ¿eh? películas de Hollywood de alto calibre. Bueno, después de La Torrosa, los sigo invitando para la rewind de este viernes 1 de octubre en la ex fábrica. Estará el señor Isaac Maya directamente desde Mexico City. Y bueno, yo que les habla, y Emerson directamente desde Venezuela, con todo el dubstep UK Funky. <música> Las frecuencias bajas, graves del submundo del drum and bass. Esto es The Spy, se llama Xenomorph, and we love it. ha Logrado tocar el cielo, por decirlo de alguna forma, son l o s que vienen ahora: Noisia, Ed Rush en Optical. Junta a Ed Rush, Optical y Noisia, agrega agua y sale esto. Sound y b a s e l i n e Smith, estoy seguro que no fue un error. La propuesta de y es es este o s rolls con su tema player y lo ha tocado bastante fabian group rider en sus shows por algo será no este es un rol l diferente al que comemos en el restaurante sushi pero está haciendo estragos en la pista de baile rolls pack digna canter y buen show ジェイマジェクトゥー・ウィカマンドスディー・マジェクトゥー・ウィカマンドスディー・マジェクトゥー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマンドスディー・ウィカマン Se llama Better Than, remixado por Prototype. Un par de chicos que saben bastante de remixes también. Better, better, better, better, better. Se llama Ain't Heard This Before. Como no lo había escuchado antes. Y la verdad, chicos, yo tampoco lo había escuchado antes. Es un bajo increíble. Fíjense cómo cae. Es The r i v e n Show. Sounds of the future. ¡Vamos! ¿Se cortó la luz? No, no se corta la luz, Diego. Cambia la frecuencia nomás porque s e v i e n el e dubstep en The Raven Show. ¡Tap! Empezamos con el dubstep acá en The Rewind Show. Le vamos a dedicar un poquito más de espacio en el Rewind Show, en las fiestas. Y vamos a empezar presentando este track que se llama Back for the First Time. Que sale por Subsoldiers, el sello de Caspa. Y algo que no se les va a caer de la cabeza como la Caspa es la melodía de esta canción que parte y nos hace sentir como en un mega club, en un mega festival. Check the sound. Esto es Caspa Back for the First Time. ¿Se c r a m Se quedó s o l i t o venga? No, lo c a m b i ó por Katy B, que para mí bastante más guapa. Obviamente, mucho más guapa esta chica es el hitazo del nuevo sonido del d u b s t e p Se llama Katy on a Mission. Try to push past, but he wants to play So I sip his drink as I hold his g a e Los artistas que se c a m b i e n de estilo. Por este lado está Eclipse, que ahora es. Red Light. Y acaba de sacar hasta que no se llama Stupid. Junto a Roses g a y b o r Un temazo medio Dubstep, UK Funky, Tropicaloso, Soca, como lo quieran llamar. Y a propósito de Dubstep y UK Funky todas esas cosas, ¿cuál es la información de.? Este viernes en la Rue de Web va a estar Emerson abriendo la noche con un poquito de Dubstep, UK Funky y todo esto s Tropical Bass. s d t e d u s e p d u s t e p d u b s t Que es el dubstep y el UK Punky. Este t r a c k que viene ahora también es de Red Light. Se llama, junto a Miss Dynamite, se llama What You Talking About. Es medio grimy. Prepárense, chicos. Sonidos rudos, chicas rudas. I don't know what you w r e talking about. I don't know what you w r e talking about. Waste man, I'm never rating em If t h e make money please start saving em I used to go ruin the r a i n now b a c k a c k It's a true s n o n t s a r h a i n When I feel when I take back chat on Beat them white pum like button Them white there, w them rattan、right、Whatever chat fuck, I don't know When I feel never play no r a z o r Too sharp like a milk that razor What you talking about? What you talking about? don't know what you're talking about What you talking about? don't know what you're talking about Talking about. So、I talking I talking it If it might don't don't hold down don't know you're about know you're about down what what a what are talking about、no、es la cambio frecuencia your porque Then get es Es el cambio de nuevamente hold luz So Sí, mouth vamos empezar McCoy box con canción por ど e い c a 3 I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I, I swear, the world b e t t e r p r e p a r e for a Dragon Bass para chicas, ¿no? o n o o o Parece que las chicas del estudio no quieren que paremos con el d r a m o n Bass femenino. Así que vamos a seguir con esta canción de Drake que se llama Best I Ever Had, remixada por Mute. Sonidos veraniegos, para andar livianito. ¿Ah? 私 i n り合いは、私の知り合いは、私の知り合いは、私の知り合いは、私 c 知り This forever, I s f o r e v e r I s can p spend whatever on it Cause she hold me down every time I hit up When I get right I promise that we gon' l i v e it up She made me beg for it till she gave it up And I say the same thing every single time I say you r e the fuck i n g back Alto calibre, esto que viene sonando ahora es Brook Brothers. Se llama Last Nights. Tremendazo, that play. w o r l Coming en el sello de Fresh Break b e a t Chaos. Quizá para cuándo saldrá. Decía 2010, pero ya se acaba. Se acaba, pero nosotros ya lo tenemos. Y ustedes también. Last Nights acá en The r e w i n d Show. Sigma. Son un dúo que creen que lo pueden tener todo. Con este c h n l l ó n ya lo tienen todo, digo, porque esto le es da a Nibir. Esta que se llama We Can Have It All, remixada por Sigma. Usted también puede tener todo lo que quiera. Métase a w w w d r a m o n b a s e c l e infórmese ya. Y más remixes. Esta canción es de Paul Harris y e u r y t h m i c s que no es lo mismo que Euroritmics. Ojo, hay una diferencia de estilo ahí. Esto es I Want You, remixado por DJ, DJ Fresh. Fresh. Grande DJ Fresh. No sé por qué, pero esta canción tengo como una obsesión con ella. Se acerca a los séptimos sentidos a Riven Show. Mi séptimo sentido me dice que esta canción es de Viper Recordings. Este es Smooth featuring KG. Esta canción se llama Seven Sense y estás en The Riven Show. A relajar la cosa, bajamos las revoluciones y empezamos a despedir el programa de hoy especial. Agradeciendo la presencia de mi amigo Alex, agradeciendo la invitación, obviamente, a Diego. Y bueno. Esta canción se llama Still Waters, es de Dave Owen. Bastante softly la canción, ¿no? Bien softly, así como para bajar las revoluciones y volver al mundo real. Chicos, los dejamos invitadísimos al rewind de este viernes 1 de octubre con la presencia especial de Isaac Maya directamente desde México. También estará Emerson desde Venezuela. Y quien les habla, DJ Diego, junto a toda la c r e w de Rewind, el sonido espectacular que les tenemos preparados ese día, los bajos realmente les harán vibrar el cuerpo, los atravesará. n Y les mandamos saludos a todos los chicos de Rewind: al staff, al Raku, a l Ray, a la g a b i a la más rápida, a la Caro, a la Fernie, a Alex, a los chicos de la página. A l s s c h o l m a n al Nacho Katz,、eh, etc. é t e r A a los Caídos, a todos les mandamos un enorme abrazo porque nos damos cariñosos. Y seguimos con la música.